Este programa de esto que es uno contra uno, este, vamos a hablar, Santiago, si te parece, de un tema que hace un tiempo eh, tuvimos acá la palabra de los árbitros eh, de mm, la Federación Regional de FEBAMBA, este, o de los AAA, mejor dicho, para hablar del conflicto que hay hoy con eh, el tema del arbitraje en la Confederación Argentina de Básquetbol, ¿no, Santi? Claro que sí, por eso tenemos en línea telefónica a Miguel Sely, secretario de sagra Fabio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Es un gusto este, hablar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Eh, nada, como pusimos a una de las partes, también queríamos poner a la otra. Queremos, bueno, que no, que nos cuente este en su función el secretario del SADRA desde hace 16 años. Eh, bueno, a ver ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que está ocurriendo en el torneo federal, ¿no? Bueno, primero este explicarle a, a su audiencia que sale del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, es decir, nosotros tenemos afiliado árbitros que no solamente fútbol, Sergio Pesota que es nuestro secretario general en la provincia, este hizo una apertura y bueno, los árbitros de básquet hace 16 años que estamos acá y que estamos luchando este para entrar a nivel nacional, ya tuvimos algunas oportunidades cuando estuvo aquella famosa huelga de los internacionales, este, que habían parado el torneo Y nos llamaban a nosotros y en aquel momento dije que no estábamos preparados y que no teníamos la cantidad de árbitros suficiente. Bueno, en Rosario, que es la capital del Sadra, tengo 100 árbitros. En Cañada de Gómez tengo 24 árbitros. Y el país está esperando la apertura del Sadra para hacer sede. En, en días abro sadra, sadra Pergamino oficialmente. Eh, tengo Salta, tengo parte de Tucumán parte Santiago Orestero estuve el fin de semana en San Luis también tengo árbitro en San Luis y tengo árbitros en Paraná Entre Ríos estamos en todo el país no están todos a la vista porque es como todas las cosas estos chicos eh, nosotros los aprobaron en Carlos Paz a Franco Petrone y a Pedro Villarreal aprobado por la confederación nos prometieron que iban a dirigir por primera vez en el torneo federal a la semana eh es designado Franco Petrone un torneo 17 en ciclista de Paraná, y 48 horas antes, cuando venimos a sacarnos las fotos a la Confederación y agradecerle este, esta apertura después de tantos años, nos reciben por teléfono y nos dicen que si dirige Franco Petrone no hay basque en todo el país. Nos piden 10 días, 15 días para dar una respuesta, para ver cómo sigue este tema, porque los chicos están habilitados, estuvieron en Carlos Paz, delante de todo no, no hay trampa, no hay nada, los árbitros son oficiales. Y bueno, no nos respondieron nunca, entonces les trajimos una nota a la Confederación y a todos los integrantes del, del torneo federal, y viralizamos en todas las provincias, que ya tuve tres respuestas de tres presidentes de federaciones que están interesados en abrir Sadra eh, Basket en, en diferentes provincias, y bueno, y estamos esperando alguna respuesta. A ver, ¿quién, ¿quién los invita a ustedes a, a, a dirigir el torneo? Nosotros este eh, no nos invitan, el cine, nosotros presentamos en Santa Fe, en la lista que, que piden para rendir para el torneo federal, nosotros pasamos una lista de 15 árbitros, la federación de Santa Fe aprueba dos árbitros nuestros, para que vaya y se presente, por el cupo, bueno, <ríe> decimos que sí, pues si no teníamos 15 para presentar. Presentamos los dos, los dos se presentan en, en Carlos Paz, y los dos rinden todos los exámenes pertinentes para dirigir... Ah, bien, a bueno, federación. cuando digo les invitan, digo, ¿quién los designa a ustedes para dirigir? La, la, la Federación de Santa Fe, las la, la federaciones todos los años mandan, mandan una cantidad de árbitros a rendir para el torneo federal. Bueno, nosotros presentamos 15, nos aprueban dos, y bueno, por el cupo, ¿no es cierto?, que tiene Santa Fe, van los dos y los dos aprueban, y están habilitados para dirigir el torneo federal. Es más, fueron designados para el torneo el 48 era antes, la Asociación Argentina de Árbitros se planta y dice que si hay un árbitro de Sadra dirigiendo, ellos no dirigen. Y ahí está la cuestión de que pensaban que nosotros no tenemos árbitro para cubrir el torneo federal. Si sí, sí, el Sadra, hoy yo le digo, Miguel Sely tiene 100 árbitros para dirigir el torneo federal, hoy los tengo vida ah, cuando me llamaron no lo sé. por eso quiero hacer la cronología de los hechos la federación de santa fe a los árbitros que el sadra tiene habilitado como para dirigir los designa para dirigir y quién es el cliente es el que no los deja dirigir después y la confederación argentina de Árbitros lo lo designa en ciclista de paraná para un torneo 17 a Franco Petrone y 48 orantes y le dicen no, bajate porque si no se para el torneo federal no hay basque en la República Argentina porque los árbitros de la Asociación Argentina de Árbitro no permiten, es decir, ya pasó, yo le doy el caso de Tomás García, árbitro mío del Sabra hace tres años atrás, se cambió la camiseta se puso la triple y dirige el torneo federal Fernando Sallago dirige el torneo federal porque se cambió la camiseta Frank Yoko dirige, bueno ahora se fue a España si no te iba a dirigir la liga es porque se cambió la camiseta yo les digo el permiso Nene, andate, un beso en la frente con todo el dolor del alma y ellos dirigen por haberse cambiado la camiseta y estos pibes no siguen a muerte acá, nosotros dirigimos el 85% en Rosario y 850 partidos semana eh, mensuales el 85% son árbitros de SADRA en Cañada de Gómez, el 50 y el 50 son árbitros de SADRA en la Federación de Santa Fe todos los fines de semana los árbitros de SADRA habilitados dirigen todo Allá convivimos como conviven acá en la afa como pasó hace mucho tiempo que bueno pero acá este la confederación no nos da una respuesta ahora de, de cómo seguimos este tema por eso estamos reviizando y dándonos nuestra este, nuestra versión de los hechos Está bien y cómo cree usted que puede seguir esto o qué explicación le dieron para no dirigir una vez que estaban designados los árbitros es lo que no sabemos, es lo que no sabemos, porque yo hace 16 años que vengo acá ya he escuchado tantas sanatas, tanta, tantos cuentos, tantas promesas, he hablado con todos los presidentes anteriores que han venido y siempre nos han prometido, y bueno, y este lo dejó rendir, lo aprobaron, y lo pusieron y lo sacaron. Así que si decirle yo cómo va a seguir esto, no lo sé. Lo que yo le puedo asegurar al país, que el Sabra hoy tiene eh, árbitros propios para dirigir el torneo federal. Yo se lo aseguro y le digo al país que es lo que me preguntan este los presidentes de las federaciones, no es decir cuáles son las tres que me llamaron, eh, que están preocupados, ¿Qué, ¿qué pasa si no dirigen los otros? Yo los tengo. Hoy le digo que los tengo. Es decir, ayer en San Telmo, acá, estoy en Capital Federal, vinieron 20 árbitros de Capital Federal que también dirigirían para el Sandra. Recién contaba ¿Ah? que hay muchos casos eh, que se cambiaron la camiseta y pudieron dirigir. ¿Le preocupa que suceda eso con los otros chicos que tienen ganas de dirigir, tal vez? una categoría eh, como el federal y que no lo pueden hacer todos los años cuando comienza el año en, en nuestra escuela que está subvencionada en, en, en la municipalidad de Rosario nosotros damos los cursos en el estadio municipal y en todo lo, en el centro de la juventud donde el curso es gratuito para todos los árbitros de básquet, de fútbol, de hockey, este de waterpolo, para los que quieran este con una salida laboral en tres meses le digo lo mismo, las puertas están abiertas y cuando se quieran ahí tendrán mi bendición para que se vayan y progresen en la vida. Yo no le puedo decir a, a una persona que... Pero bueno, gracias a Dios, este no sé por qué siguen estando al lado mío, al lado de Sergio Pesota, que es este una persona este, de unos valores incalculables, que, que siempre les habla a principios de año, y ahora les hablaremos a fin de año y les diríamos lo mismo, de que se si quiera cambiar la camiseta, nosotros seguiremos siendo amigos como siempre eh, hemos sido. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir por ustedes esperando la reunión con la Confederación? Yo espero la repercusión de, su, de esta nota que ustedes más escucharon en la República Argentina y un gusto que usted me haya entrevistado. Bueno, esperaremos entonces a ver qué pasa, Miguel. este Nada, a, a sus órdenes, como siempre hacemos, ponemos a todas las campanas como para que puedan explicarse y, y independientemente de de tomar postura o no este, este o emitir un juicio de valor al respecto. Entendemos que por la vía del diálogo tiene que solucionarse todo. A ¿eh? Miguel Celis, muchísimas gracias y a sus órdenes, ¿eh? Gracias a usted, un gusto, un gusto haberlo haberlo escuchado. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, bueno. Este, la palabra del secretario general, ¿no?